A pasar Por la avenida va circulando, el alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando, y su descanso lo pudo a soñar a Después de ocho horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar para progreso y ha transpasado decenas de años pues en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar Vad trop